Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en Pijama. El viaje de hoy es un poco diferente, porque en lugar de pasear por algún pueblo o alguna ciudad, estoy en el Palau Olympique de Badalona. Estuve en este lugar viendo un evento celebrado por un streamer muy famoso de España. Pero, ¿qué es un streamer? ¿Qué es Twitch? ¿Qué está pasando con las nuevas tecnologías, las redes sociales y las nuevas formas de comunicación? ¿Y cómo todo esto afecta al lenguaje cada día? ¿Vamos allá? Bueno, entonces, lo primero es ¿qué estaba haciendo aquí? Fui a Barcelona, ya todos lo sabéis, para conocer la ciudad, crear contenido y todo lo demás. Pero al mismo tiempo, un streamer muy famoso en España que se llama Ibai celebraba este evento, un evento de boxeo. De boxeo para principiantes o no para profesionales, ¿de acuerdo? Son otros streamer, otros youtubers, otros chavales que se dedican a este nuevo mundo de internet los que participaban en la competición. Pero no solo eso, en el último combate lucharon Un streamer, que también es bastante conocido, pero probablemente no sea conocido por las personas que no suelen ver Twitch o YouTube, Y Bustamante, David Bustamante, que es un cantante muy popular en España, además hace muchísimos años que saltó a la fama y todo el mundo le conoce. Entonces fue un gran evento, se habló de esto en el telediario, es algo muy importante. Desde hace algunos años todo está cambiando muchísimo. La comunicación está dando un giro de 180 grados y lo cierto... Uy. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás grabando sin mí? Bueno, en el último podcast no te portaste muy bien. Pero entonces, ¿la gente cómo va a aprender? Si la gente a ti te entiende perfectamente. Si, si aprende gracias a mí, que no pronuncio nada. Bueno, bueno, no estoy tan segura de eso. Eh, estoy hablando de cuando fuimos a ver el evento de Ibai a Barcelona y... No, pues yo, yo me quedo, yo me quedo. ¡Qué traición! Todo esto es por lo de Cara Figuera, ¿no? Hombre, por supuesto, si cuentas mi vida privada en los podcasts, Pues, ¿qué quieres que haga? Hay que ver. ¿Y qué estás hablando? Bueno, espero que hayas aprendido la lección. Puedo hacerlo sin ti. Estoy explicando cómo ha cambiado la comunicación... Los nuevos trabajos relacionados con la comunicación que están surgiendo y que a menudo los están realizando personas muy jóvenes. Ya hay otras personas mayores, periodistas españoles, que se están uniendo a Twitch, a YouTube. Twitch es algo muy parecido a YouTube, pero está enfocado principalmente en vídeos en directo. Entonces, este es un poco el tema. ¿Tú consideras que es un trabajo ser streamer? Eh, Grabar en casa y emitir en directo lo que estás haciendo. A veces charlan de cosas que les interesan o juegan a videojuegos. ¿Crees que es realmente un trabajo o simplemente están ahí jugando y echando el rato? Y bueno, ¿crees que no será un trabajo con futuro? Me parece un tema muy interesante porque estoy seguro que la mayoría de personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando son personas que tienen hijos o nietos, o se relacionan con gente joven que ven este tipo de plataformas nuevas y no comprenden muy bien qué está pasando. Y es normal, es lo que me puede pasar a mí con TikTok, por ejemplo. ¿no? Y hay que entender que el primer prejuicio es es que es un chaval jugando videojuegos y haciendo el tonto y que eso lo puede hacer cualquiera. Y, por supuesto, no. Es lo mismo que decir que nosotros es que vamos de viaje, comemos y ya está. Y es el único trabajo. realmente hay muchísimo más, en concreto para que vais que la magnitud la velada, Ibai tuvo que alquilar el, el Palau Olympique de Barcelona, contrató Pues creo que el equipo era más de 50 personas, tuvo que hacer una retransmisión en directo. Ojo que muchas plataformas de televisión no hacen las cosas en directo pues por miedo, porque al final son más complicadas. Porque pueden y... surgir muchos inconvenientes, imprevistos, y por eso muchas televisiones, muchos programas de televisión, eligen no ser emitidos en directo, porque eso causa muchos problemas. Por supuesto. Entonces, el primer prejuicio que hay que quitarse es que estos chavales simplemente juegan a videojuego y hacen el tonto. Estos chavales tienen un curro detrás y una presión, la mayoría de ellos, por supuesto, que es increíble. Entonces... Que la gente joven esté viendo este tipo de plataformas no es casualidad, ¿no? Siempre pasa, y es normal, y caemos todos en los prejuicios, pero cuando tanta gente le gusta algo... Mira, a mí me sucedía, por ejemplo, con el reggaetón. Lo típico de el reggaetón no es música, debería mm, ser mucho más escuchado, pues, este artista que, que, claro, hace la música mejor... Mira, al final, ¿qué importa? Si la gente le gusta, es por algo, ¿no? Y es mejor descubrir por qué le gusta a la gente que simplemente quedarse con... Es que es una tontería. Bueno, pero escucha, lo cierto es que yo empecé a ver mucho más a menudo YouTube o Twitch por ti, porque tú lo veías mucho más que yo, es verdad que yo antes lo, no lo veía nunca y ahora lo veo muchísimo y entiendo muchas cosas y, y tengo una opinión muy parecida a la tuya, pero al final es, es nuestra opinión. No es que sea así, pero los dos consideramos que es una evolución en la comunicación y... Estamos de acuerdo en que cuando no comprendemos algo, como a lo mejor nos pasa con TikTok, es verdad, hay que tratar de comprenderlo. Luego puedes criticarlo, por supuesto, pero hay que tratar de comprender por qué, cómo funciona, qué le interesa a las personas exactamente de eso. Entonces, eh, no sé, creo que sería interesante que tú me, me dijese y si nos dijeses a todos por qué ves a alguien jugando a un videojuego en lugar de jugar tú al videojuego. Mira, para mí la similitud o el, el símil que siempre me ha gustado hacer es el mismo que con el fútbol. ¿Por qué prefieres ver fútbol que jugarlo? Es absurdo, ¿no? Bueno, pues realmente no, porque hay personas que son profesionales que dedican su vida a jugar a, o a realizar ese deporte y claro, pues te gusta verlo, ¿no? Y se crea esa competitividad de un equipo contra otro. Esto al final es muy parecido, por supuesto... Estamos generalizando. Por ejemplo, Ibai no es un jugador profesional de videojuegos. Realmente se dedica más al entretenimiento. Hay otros streamers que son jugadores profesionales. Y es verdad que su contenido es más específico ¿no? y más técnico. Entonces, si no te gusta ese videojuego en concreto, es más difícil verlo. Pero estoy seguro que muchas personas verán cualquier video de Ibai y le pueden eh, gustar. Y para que veáis hasta dónde llega este chaval... Eh, Messi, cuando dejó el Barcelona y hizo su presentación con su nuevo equipo en París, al único que invitó para cubrir esa noticia en España fue a Ibai. Margasol, cuando anunció su nuevo fichaje, le quiso dar la exclusiva a Ibai en su canal. El propio Ibai estaba flipando diciendo... ¿Por qué has hecho esto? pues claro, él le da cosa de que parece que él está pagando a la gente para que lo haga. Pero no, simplemente es un chaval muy cercano. Al ser en directo tienes esa naturalidad y hace que te guste más. Porque la tele muchas veces, y conforme pasa el tiempo, eh, pasa más, se ve muy guionizado y se ve todo muy artificial. Entonces creo que la naturalidad es una de las claves de que, este, de que los streamers estén triunfando y que a la gente le guste verlo. Sí, es verdad. Las cosas están cambiando mucho y vaya conseguido que Rosalía, Raúl Alejandro, Zetangana, Bad Bunny graben directos con él. Bueno, no graben, sino que hagan directos con él y hablen sobre sus últimas novedades, sus nuevas canciones, sus proyectos y que lo hagan de una forma muy relajada, como si estuvieran hablando con un amigo. Una televisión no puede conseguir una entrevista como esa Es que no es lo mismo, simplemente no es lo mismo. Tú, como artista, tienes que ir a un programa, pues es que tienes que hacerlo. Da igual cómo te caiga el presentador. Cuando Félix ha dicho que a Ibai le da cosa, que parezca que él ha pagado por, eso, por esa colaboración, cuando decimos, sobre todo en Andalucía, que algo nos da cosa, significa que nos da vergüenza, nos da apuro. No nos gusta, bien porque nos parece algo excesivo para nosotros... Eh, Es, por una parte es eh, humildad, es decir, me estás dando esto, eh, me da cosa, me da vergüenza o siento reparo de que esto sea demasiado para mí. Y aprovechando que has hablado del tema del lenguaje, claro, aquí estamos para aprender español, ¿no? Siempre nos gusta mezclar esa parte cultural con la parte de, del aprendizaje del español. ¿Cómo crees que ha afectado los nuevos medios de comunicación Al, al lenguaje? ¿Crees que se ha visto afectado de alguna manera o, o realmente no hay ninguna diferencia sustancial? Eh, a ver, eh, no es una pregunta nada fácil, pero por supuesto todo lo que ocurre a nivel comunicativo afecta de manera casi directa, podríamos decir, al lenguaje. Y además es que los jóvenes, no importa si están retransmitiendo en directo y haciéndose millonarios con ese trabajo, o si simplemente hablan en el recreo, en el patio de su instituto, pero los jóvenes en general marcan muchísimo el lenguaje, porque son ellos los que no solo utilizan nuevas expresiones coloquiales, sino que las crean. A veces las escuchan en una canción y... Hay razones muy diferentes, pero en muchas ocasiones crean sus propias expresiones. Y lo que está claro en este sentido de la nueva comunicación, podríamos llamarla así, la nueva comunicación que, que nos ha traído Internet, ocurre que nos estamos mezclando muchísimo. Entonces ahora mismo hay jóvenes utilizando expresiones que podríamos decir, sin duda alguna, que son latinas. Pero claro, estos creadores de contenido al final es lo que son, ¿de acuerdo? Hemos hablado de Ibai, que es más un presentador, un comunicador estándar, hace eventos muy diversos como este del boxeo, como otras competiciones deportivas. Le gusta bastante el tema del deporte. A mí se me ocurre una situación para ejemplificar cómo se ha vuelto universal el lenguaje gracias a Internet y es como Ibai junto a otros streamers hicieron un evento, vale, un evento en el que se juntaron, no sé si fueron unos 10 streamers que eran latinoamericanos también, porque al final al compartir el idioma, la comunidad se une. Y en este streaming, que es como se le llama a las retransmisiones en directo que, que hacen los streamers, surgió un debate sobre el bidet. El bidet es un mueble del baño parecido al váter pero tiene un grifo que sirve para lavarse. La cuestión es que unos streamers argentinos dijeron que el bidet era algo esencial. Creo que salió porque uno se fue de viaje y dijo no había bidet en el baño, qué cosa más rara. Esa fue la semilla para plantar el debate sobre si el bidet debería existir o no y por qué los argentinos necesitan un bidet y, y muchos españoles, aunque tengamos en nuestras casas, no le prestamos mucha atención. Bueno, esto es un síntoma de cómo las culturas se unen y tanto cosas como el vídeo o como expresiones se, se juntan y se utiliza tanto en España, las latinoamericanas, y las latinoamericanas en España. Claro, todos, pero bueno, no solo España y Latinoamérica, en realidad el mundo entero está conectado, de hecho, gracias a Internet y a todas estas innovaciones y novedades, pues podemos estar hoy aquí contando todo esto a personas de distintas partes del mundo... Internet está cambiando la forma de comunicarnos entre todos y, por supuesto, España y Latinoamérica creo que van a conseguir acercarse muchísimo más que antes gracias a Internet y a los creadores de contenido que cada vez más empiezan a colaborar y a trabajar juntos porque tenemos algo muy bueno y muy grande que es la misma lengua. No importan las diferencias de acento las diferencias léxicas... Es que nada de eso importa, porque es la misma lengua y podemos comunicarnos. Eso es muy importante. Como estamos haciendo últimamente, debajo del podcast vas a poder ver vocabulario relacionado con todo este nuevo mundo de los streamers, de internet, las redes sociales... Estas novedades en comunicación. Pero ahora, antes de terminar el podcast de hoy, queremos ver contigo un vídeo que se emitió en el telediario hace no mucho tiempo en el que le hicieron una entrevista a este chico tan famoso Ibai Llanos y además se habló con la gente en la calle para saber cuánta gente lo conoce y el resultado es muy interesante y te puede ayudar a practicar tu comprensión oral así que vamos a verlo. Ibai Llanos uh -huh. 25 años de Bilbao y ahora es mejor streamer del año. ¡Aaah! Una celebridad. Deberían saber quién es. Ni idea, ni idea. ¿Quién es Ibai Llanos? ¿Quién? Sí. ¿Sí? Yo al menos sí. Sí, ah, no. ¿Ya no. ¿Quién? Pues cuenta quién es. ¿Tú qué le conoces? Uf. Bueno, es un streamer que se dedica a hacer contenido, obviamente. Y bueno, y es bastante entretenido. Ya tiene público de todas las edades. 90 años de edad. Comentando deportes electrónicos. No Pero su forma de comunicar sus vídeos, sus retos, ¿Qué está ¿Qué con millones de visitas en las redes, no solo llegan a los seguidores de videojuegos. Las positivas no, no influencia negativamente, ¿sabes? Hace reír que es importante. El, bye, el mejor. Ha sido capaz de enfrentar a los grandes de la liga en un torneo benéfico durante la pandemia. Sí. Ya lo ven, un showman muy, muy joven y que llama la atención de un público aún más joven. Un salto generacional que hace que los que ya pasamos de los 30 y muchos lo veamos como de otra civilización, no que tiene 40 años, aunque ya sea el presente de la comunicación. Ha interrumpido la emisión en directo que estaba realizando para atendernos. y Llanos, buenas noches. No sé si eres consciente de que muchos de los padres que nos están viendo en este momento sí. van a conocer, te van a poner cara al chaval con el que sus hijos pasan horas frente a la pantalla cada día. ¿Cuál crees que es la clave para haber conectado con tantos jóvenes? Hola, buenas noches, gracias por invitarme. A ver, supongo que pues el contenido que ve la gente más joven está cambiando un poco, ¿no? Yo creo que desde hace unos años la gente eh, la gente de mi generación, por así decirlo, está consumiendo muchísimo YouTube, ahora también lo hacen con Twitch, son las dos cosas a la vez, y supongo que bueno conectan más quizá con el con el streamer que, que con, yo qué sé, algún programa de, de televisión, es un poco raro decir esto en televisión, pero es lo que creo realmente, ¿eh? o sea, entonces yo creo que la gente de mi generación, a ver, puede seguir viendo la, la tele, no digo que no esta, Matías, que es muy majo, pero <risa> muchos también prefieren ver a lo mejor pues YouTube, Twitch y desde hace unos años eh, pues eh, yo creo que se han acostumbrado a este formato. ¿no? Creo que queda bastante claro en este vídeo que la mayoría de la gente mayor no lo conoce, pero la gente joven sí que sabe quién es y además tiene una imagen muy positiva, todo el mundo, casi todo el mundo, habla bien de él, le tienen muchísima estima, y además y vaya conseguido, cuando ha salido en la televisión, porque también salió en Salvados, este programa que, que le gusta tanto a todo el mundo, eh, consiguió que también los padres y las personas adultas en general tuviesen una imagen positiva de él, porque es buena persona y a pesar de que haga bromas y cosas pues entretenidas para chavales cuando habla en serio de cosas que quiere transmitir y demás, creo que, como ha dicho esa chica, sí que influye positivamente a los jóvenes. No todos los streamers, seguramente, pero bueno, la televisión tampoco es la mejor influencia, no sé. Completamente. Es lo que hemos dicho antes de la naturalidad. Al final son chavales. Ibai creo que tiene unos 25 o 26 años cuando sobre todo se hizo más famoso y al final lo ven chavales y se identifican con él porque a él les pasan las mismas cosas o ven las cosas desde el mismo punto de vista del que lo ven los chavales. Entonces ese acercamiento y esa naturalidad es lo que hace que funcione. Vamos a ver qué más preguntas le hace la televisión, porque recordemos que esta es una entrevista de la televisión intentando entender lo que hace Ibai y por qué tiene esos números. Vamos a ver qué más preguntas le hacen. Veo que Ibai practicas el humor. ¿eh? Conseguiste triunfar en redes sociales como comentarista de partidas. Ahora tú mismo generas el contenido que emites en directo. ¿Cómo es esa vida en directo? ¿Crees que ahora tus 25 años, mides más lo que dices y cómo lo dices? Bueno, yo es que desde hace muchos años, eh, hace muchos años eh, empecé a ser narrador de videojuegos, hice alguna cosilla también con el deporte, con baloncesto y, y fútbol. Entonces, desde hace muchos años, no es que mida lo que diga, pero siempre estoy eh, expuesto a una, a una, a una audiencia. ¿no? Yo, ya cuando comentaba, pues no podía decir lo que me apetecía y al final llevo comentando desde hace más de seis años, por lo tanto he, he cogido mucha experiencia hablando delante de cámara. Ibai, cada generación tiene sus retos, sus oportunidades y en ocasiones se producen fracturas. En este caso existe una brecha tecnológica clara con los más jóvenes. ¿Tú ves posible un acercamiento y de ser así, qué crees que tendríamos que hacer para conseguirlo? Bueno, yo, aunque siempre se entienda que un poco a la gente de mi perfil nos sigue gente muy, muy joven, yo tengo bastantes seguidores eh, de la edad de, de mi padre, podríamos decir, que siempre hago muchas broma, mucha broma con ellos, uh, pero yo creo que no hay ningún problema en que la gente de 40, 50 años o, o más, los que, los que son padres, puedan ver tanto Twitch como YouTube y entenderlo, porque a veces hago un contenido que no tiene nada que ver relacionado con los videojuegos, es simplemente estar viendo vídeos, por lo tanto, cualquiera lo puede entender, o sea que no creo que haya ningún problema. Ibai, como la vida da muchas vueltas, igual dentro de poco me veo echando una partidita contigo. Gracias por Hombre, atendernos. Gracias, Matías. Un abrazo. Te invitamos a la mongas. Matías, un abrazo. Buenas noches. <risa> <risa> Matías Prat es que es único. Es único. Es, es un presentador del telediario de toda la vida en España. Y es que me ha hecho mucha gracia porque le dice, practicas el humor, ¿eh? Y es porque internet está lleno de memes de Matías Pratt y probablemente Ibai ha compartido alguno de esos memes o lo ha usado o se ha reído de eso. Yo estoy segura de que en el comentario de Ibai también hay un poco de ironía, ¿no? No es que no piense que Matías sea majo, pero lo dice como diciendo, Matías está por ahí y... Va a ser divertido que salgamos los dos en esta entrevista para, para internet. No hay ninguna maldad en eso, ¿eh? Es buscando la broma, pero de una forma muy sana. Los memes de Matías Pratt a mí me, me alegran el día. Yo creo que deberíamos dejar alguno por aquí, ¿no? Deberíamos, deberíamos porque al final esa es la gracia, ¿no? De, de conseguir acceder al humor de otro país y conseguir integrarte en, en los memes. Y, y Matías es que nos ha acompañado en el telediario, yo creo que desde que tengo memoria, ¿no? Y es que además los memes no los crean otras personas sobre él, sino que es que él mismo hace sus memes. O sea, él ha dicho algunas frases que sentenciaban dando su opinión de una forma que sacada un poco de contexto podía ser bastante divertida, graciosa y, y lo ha convertido en su humor. En lugar de ser una persona mayor que se ofende porque utilizan sus frases en internet para divertirse educadamente, tampoco se le faltaba el respeto ni nada parecido. Entonces él dijo que sí, pues a partir de ahora esta es mi... esto es lo que me diferencia del resto de presentadores y voy a explotarlo al máximo. A mí me parece muy divertido y me gusta esa forma de ser. A mí me parece una estrategia brillante, por supuesto. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Si al final la gente hace memes, haz tú más memes y si al final todo el mundo gana. Creo que podríamos poner algunos memes. Y mira, si a la gente le gusta, yo creo que hasta de los memes de Matías se puede hacer alguna masterclass o algún artículo o algo, porque da para rato. Me parece una gran idea. Pero por hoy hemos terminado y, por supuesto, nos vemos en el próximo viaje. <risa> ¿Qué pasa? Es que me ha hecho gracia cómo has hecho... Pues me parece una estupenda idea. Como <risa> me si parece fue... una gran idea, Mike. <risa> Te has metido en el papel de Matías Pratt. <risa> no. Es que se está ganando a pulso no venir tampoco al siguiente podcast. <risa> bueno, que nos vemos en el siguiente viaje. Adiós. Adiós.